Signo lunar Capricornio. La luna nueva en Aries ya llegó y con ella un nuevo rol en tus emociones de raíz, en esas que simbolizan el comienzo de un giro emocional. Por tanto, una nueva identidad en el ámbito del hogar y vida privada. Aries para ti es una zona en tensión, por lo que no dudo que será todo un reto. Seguidamente, la luna pasará a Tauro para ir preparando terreno a Venus. Que entrará en su domicilio después de trece meses aproximadamente. Mercurio y el Sol lo harán el día 19. Allí todos se unirán a Urano que está deseando dar algún cambio en tus altas metas. Aquí tiene mucho que ver lo que dicta tu corazón: vida sentimental, creatividad, hijos y por supuesto tu profesión y estatus sin olvidar imagen pública. Urano es tu zona de valoración, autoestima, dinero y posesiones. Y allí es donde se encuentra Saturno poniendo límites a la hora de sacar nuevos talentos que hagan estabilizarte como Dios manda. Así que, uranazos que vienen a remover tu estilo personal, porque ya es hora de salir de zonas de confort que ya están caducas. Jueves, viernes y sábado, la luna en Géminis, junto a Marte y Nodo Norte, te preparan para eclipses. Y es que verás venir que hay una nueva calidad de vida para ti en la que tus rutinas y responsabilidades diarias deben cambiar. Y aquí tiene mucho que ver vida laboral, organización de horarios y esas rutinas diarias que hacen de tu día a día tu estilo de vida. Marte, transitando en los últimos grados, ya va decidiendo cómo marcar expectativas ante la vida privada y tu vida social. Y es que Júpiter está apretando fuerte para que tomes confianza en que ha llegado el momento de establecerte de otra manera, tanto a nivel económico como a la hora de darte lo mejor a ti mismo. Sábado, domingo y lunes, la luna se sitúa enfrente, así que traerá conversaciones con pareja, socio, colaborador, amigo íntimo, para posicionar acuerdos. Algo que vendrá fenomenal para la luna cuarto creciente en Leo el día 20. Leo es para ti la zona del compromiso y, por tanto, donde compartes economía con terceros, convenios, bancos, facturas, hipotecas y donde valoras el dar y el recibir a nivel emocional y sexual. Está claro que hay que aceptar realidades y que deseas liberarte de un pasado para crear algo nuevo y novedoso en tu vida. Por eso, esta luna necesitará de dos fases. La segunda será justo en un mes, y allá estarás mucho más preparado para meterte en esos compromisos económicos, o pudieran ser íntimos, porque entre medias los suranazos te posicionarán en otros derroteros. No cabe duda que todo esto viene marcado por una escala de valores que cambia, y es que tu f i l o o s f í a de vida ha cambiado. Hay que enfocar la vida privada y el hogar de otra manera, incluso. No me extrañaría que estuvieras pensando en un cambio de vivienda.